La vida es tan diferente cuando tiene su paz Con Jesucristo la vida es pura vida nomás Así las guerras terminarán Aunque ella se ha terminado multimassb de una mujer o si un hombre que hable verdad sea si más la fidelidad nada lo separará